Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 versículo primero Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los a m o n i t a s vinieron contra j o s a f a t a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a j o s a f a t diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en a s e s ó n Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Y j o s a f a t humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones proclamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese, he aquí ellos, Nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Gehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de a s a f sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: o í d Judá todo, y vosotros moradores de j e r u s a l é n y tú rey j o s a f a t Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peléis e vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y j e r u s a l é n no temáis. ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces j o s a f a t se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de j e r u s a l é n se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de c o a d y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, j o s a f a t estaba en pie, dijo, Oídme Judá y moradores de j e r u s a l é n creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se embataron los unos a los otros, Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de s a i r para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de s a i r cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo entonces j o s a f a t y su pueblo a despojarlos, Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá, Y los de j e r u s a l é n y j o s a f a t a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a j e r u s a l é n gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a j e r u s a l é n con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de j o s a p a t Tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó j o s a f a t sobre Judá. De treinta y cinco años era cuando comenzó a reinar. Y reinó veinticinco años en j e r u s a l é n El nombre de su madre fue Asuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, h a c i é n d o lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, Rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en e s i o n g e b e r Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de m a r e s a profetizó contra j o s a f a t diciendo: Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron, Y no pudieron ir a Tarsis.